ha afectado a las suspensiones por 29 días, somos 17 compañeros de los cuales hemos salido a procesar, porque acá este, no traen insumo y eh, la esperanza ya tendría que estar por lo menos en, 90%, en un 90% alistado ya para arrancar la safra, pero esta gente no está trayendo no, no estaba trayendo los materiales casualidad que hacemos nosotros esta decisión de una asamblea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 Silvio frente a estas realidades de saneos y de futuros despidos que se va a grabar eh, por la cantidad y bueno y por las condiciones a las que se verán los trabajadores eh, ustedes en este momento están movilizando no es cierto que que nos comentés por favor eh, cómo se palpita la movilización y este bueno cuáles son los pedidos hacia donde están marchando Sí no lo escucho bien pero bueno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 no reciba este, modificación y nada o sea, nunca han invertido pero el tema es que ellos ya tienen a compradores ellos nos dicen que son cinco este, no, compradores que ahí para mí tiene la esperanza pero en realidad yo le hago acordar a los compañeros cuando vino la expresidenta Cristina a mentir acá cuando decía que los empresarios eran serios y que esos empresarios nunca pusieron plata acá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 Está bien, Silvia, no se preocupe. Le, le vuelvo a repetir la pregunta. La pregunta es, eh, ¿cuáles son las medidas en cuanto a la continuación de este reclamo? Bueno, hoy día hay un paro. Ahora cuando lleguemos al juzgado y haremos después que entreguemos el vector y todo, haremos una pequeña asamblea y se seguirá que se va mañana. Pero todas las decisiones la toma la asamblea. Para sí. seguirla. De, de seguir vamos a seguir, pero no sabemos cómo.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 Acá, en todo estos 17 años que llevan el ingenio de Esperanza, han sido ofensos Morales. Morales sabía bien cómo venía la mano el ingenio, quién era el que se llevaba plata placa. Eh, nosotros siempre hemos producido. Nosotros ahora tenemos la discusión de que este, el año pasado hicimos 60.000 toneladas de azúcar más 3 millones de litros de, litro de alcohol con lo cual, más o menos, nosotros calculamos que querían unos 450 millones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 ¿Me entendió que tiene, gracias a lo que está preso, o algún, es que yo, como Andedema, que puso plaza para la campaña de ellos? Yo ya sé lo de Andedema, Andedema está claro, claro. con un bien, no la esperanza, dice. Claro, claro nosotros, esa, a esa finalidad me refería. Al que nos iba a Eso no lo queremos, Carlos. El asesino es... Porque vino más más no va a venir a inaugurar la casa número 1000. Macri vino a asegurarle que no tiene la esperanza, no será para eso.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 el mismo este, el comisario que estaba ahí estaba, hizo una declaración diciendo que, que en realidad no hubo golpes, no hubo rotura de nada, sí hubo insultos, eso es bueno, con cualquiera, que si tiene bronca y le dice cosas, pero en ningún momento hemos levantado la mano a esta gente, que son pura mentira que el gobierno avaló para tener a los compañeros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 Te pagan no lo alimentar. Te plata que te te pagan no lo cuatro niños pequeños para alimentar. Tiene cuatro niños pequeños para educar. Pero siempre te pagar tantos impuestos. Pero siempre te pagar tantos impuestos. Pobre su le digo, a que ya sobra de lo que hay, que abajo y que la plata suete se paga no nos alimenta. La plata suete se paga no nos alimenta. Si mira abajo, que va comiendo nada la vida. Es que lo que entra y se va en sequía niños pequeñitos para alimentar. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Y la plata que ustedes malgatan es la plata nuestra. Y la plata que ustedes malgatan es la plata nuestra. vive rodeados de lujo con plata ajena. Y mis hermanos se matan por Por eso que le digo, aquí ocupa de aflojar, o habrá una rechinici. Sí, Tendrás que dar respuestas. Entonces sí, tengo que dar respuesta. respuestas. Respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas. Sí, Tendrás que respuesta. de justicia contienen tus ganadas me presionaban contra de que reclamar la sed de justicia contienen tus ganadas no peguen más son solo ancianos que con sus manos supieron ganar lo que tu estado hoy les niega y encima les pega por reclamar justicia social es solo un lema lo hay sirenas, velocidad. Represión, represión. Represión brava en contra de qué reclamar. Cases de justicia contienen tus granadas. Represión brava en contra de qué reclamar. Cases de justicia contienen tus granadas. La ira de Norma Pla que desde el cielo muy fuerte grita si no hay justicia nunca habrá paz represión, represión la en contra de que reclamar la sede de justicia contiene toda nada la opresión brava en contra del que la sed de que reclamar la sede de contiene toda Si us trobo en contradefier que amar, la geneutició contenent tota brava en contra de fer reclamar LaCDdiputícia continueen tot a nadar. Les pressions tra en tu La fediputíciacontinen de fer reclamr LaCDdi potíciacontinen tot